El ancestro del noticiero televisivo han sido las actualidades cinematográficas que acompañaban la proyección de los films en las salas cinematográficas y que estaban constituidas en base al modelo del documento. Montaje de imágenes sobre diferentes temas que concernían a acontecimientos nacionales e internacionales organizados en capítulos, presentados por carteles y comentados por una voz en off. El noticiero televisivo ha revelado muy rápidamente su especificidad mediante la aparición del contacto, el presentador. Sin embargo, en el punto de partida se trataba de un presentador que llamo ventrílocuo. Este presentador ventrílocuo aparecía sobre un fondo neutro y el conjunto de la imagen era chata, no había profundidad. La imagen del presentador estaba cortada muy arriba No se veían ni sus brazos ni sus manos Se tenía una suerte de grado cero en la expresión de su cara Era pues un altoparlante por el que el discurso sobre la actualidad pasaba Poco a poco el cuerpo del presentador ha empezado a existir A emitir signos, a adquirir espesor Al mismo tiempo, el espacio de estudio ha comenzado a encontrar una arquitectura. Aparecieron rincones, tableros, colores, cristales e incluso cámaras. La que mostraba al presentador se ha alejado... ...y ha comenzado a ver sus brazos, sus manos, la mesa sobre la que tenía sus papeles y el micrófono. El presentador se ha puesto a hacer gestos, a matizar las expresiones de su cara la puesta en espacio del cuerpo significante del presentador... y el ensanchamiento del espacio del estudio... han sido dos procesos inseparables. Para desplegarse, el primero tenía necesidad del segundo. El espacio del contacto había nacido... y con él, el eje alrededor del cual todo el discurso... vendría a construirse para encontrar su credibilidad. El eje de la mirada, el mirar a los ojos... Este espacio enunciativo nuevo en el que la apuesta gira en torno al contacto permite al presentador crear una distancia entre él, enunciador de la actualidad, y lo que nos cuenta sobre ella. Tal distancia se construirá a través de operadores de modalización verbales y gestuales que expresen duda. Dicho de otro modo, está ahí, en el estudio, y cuando me dice la actualidad y me cuenta lo que le han contado, en el fondo, no sabe más que yo. Cuando se trate de tener un discurso específico sobre el acontecimiento, no es él quien lo tendrá. Se recurrirá a un periodista especializado. Él es como yo. Esta construcción culmina con la puesta en evidencia en el interior de la pantalla chica, es decir, del estudio, de una pantalla de televisión. Esta puesta en abismo significa de manera adecuada, y tanto para él como para mí, cuál es el real del que se habla. Una pantalla de televisión. Eliseo Verón, fragmento de El Living y sus dobles, arquitecturas de la pantalla chica del libro El cuerpo de las imágenes del año 2001. Lo que es la ciencia.